Tinta dorada como loro, soy el comodoro, como dos, como mi modo, hijo del tesoro oculto en el lodo Underground en un round, lo doy todo Me llama mi click, mi clica, suplica que tu saliva que salpica, no palpita y se formica Imita al la tinta el irisista invita, compita con mi compita, grita, verá como te irrita No entrar si no funciona, de vez en cuando el cerebro no proporciona la ansioma Necesario para que salga fiola y dejar con importante, tengo bastante, falta pa' despacharme Quiero escuchar buena música, 2008, entonces cacha que mi chapa no se tacha Y se quima en buena racha, podemos charlar, Allá. e incluso echar la talla que chaqueteros, chao, chapa en la pachala El DJ ya crees pincha mientras disfruto un filtro filtro buscando secretos, en chela de sí. Donde está el amor, no saco nada con buscarlo El destino sabe solo en qué momento mostrarlo Son las mismas calles, y no mismos caminos Reflexión tiembla tu punta, le visitas vino. Entrenamiento en las tinieblas, así más compito Es el dúo con el negro buen sonido, no sí, no.